al podcast que más respeta los derechos de autor en todo el internet. Yo soy Héctor de Monterrey y hoy está con nosotros Hagen. Hola, buenas noches, Hagen de Verac, presente este, aquí escribiendo una carta a Santa Claus. Hoy todavía falta un tiempo, pues bueno, es bueno estar siempre preparado. También tenemos sí, esta noche sí. con nosotros a Solid Juan Rodríguez transmitiendo desde la Gamescom Está no? también con nosotros Tabo Tabo aquí tratando de elevar el cosmo, Pero yo quería sacar el chakra y no salió Y también nos acompaña Falange Julio López este que de algún modo se las ingenió para estar en Japón Y en algún lugar de Persia Ándale, Este ahora no. No, no nos puedo acompañar Tania Porque está teniendo ciertos eh, problemas técnicos Y Bote otra vez nos pudo acompañar, porque como ya se está haciendo casi costumbre, él es lo único que está entre San Luis Potosí y, un y la industria nuclear. Así que, este, ahorita a ver si, si nos escucha, don Bote, para que de perdido esté la, la jornada la, laboral sea si la menos. Jornada pesar. laboral, interminable. Mira, básicamente, básicamente cuando cuando Bote nos está escuchando, está poniendo crónicas, pero en lo que en realidad él él escucha es este 16 toneladas. Oye, pues de hecho este podría conectarse nada más estando aquí este de oyente y si quiere decir, "Ay, chingada madre, ya ya, o Es que es que me, parece dos, que 3, sus, 2, me parece que sus explotadores lo, lo siguen vigilando. Explotadores, de su familia. ¡No! ¡Está en el trabajo. A ver, a ver este Eh, ¿Cómo le dices a un trabajo Que te hace llegar a las 8 de la mañana Y retirarte a las 10 de la noche? Si bien le va Sí, o sea pues Como quiera le mandamos un saludo a Bote A ver si este, si nuestro carisma Y, y candor de perder le hace Más llevadera su interminable Este bueno, día me, nos pagan bien. Pues eh, eh, lo, lo, Las personas que venden mono de bajo, monos Debajo de, de, de puentes y en callejones oscuros Están muy contentos con el trabajo de Watch O sea No sé, no sé ellos, para Batman e Ellos, ellos no se pueden quejar O sea, puede Están bien que salga a 10, 11, 12 de la noche No hay pedo Así que están felices Este, todavía continuamos Ay. con El Playstation 3 Pero vamos a hablar de dos franquicias que A lo mejor no hablamos mucho de ellas en su debido momento mm, Se van a hacer, vamos a iniciar con Ninja Gaiden que o sea, El ninja, como, disculpe profesor Cedebron, es Ninja Gaiden se decía en japonés, ¿Y sabes en japonés, por qué sé que ninja es Ninja Gaiden? ¿Por qué? Porque así lo pronunció oficialmente Nintendo en la película de Wiz Bueno, es me, me moría por decir ese chiste Se lo, ro <risa> se lo robé a James Rolfe en el, el, el videojuego Adam Greener Bueno, Ninja Gaiden, la serie de Ninja Gaiden que sí existe. un Ninja, Ninja Gaiden? Gaiden. Así, pero. Ninja Gaiden existe desde el primer Ninja Gaiden en Nintendo, luego después otras. No. Hubo el primer Ninja, Gaiden, Ninja Gaiden. Gaiden. Espérate, el primer Ninja Gaiden es de arcade. Pero ¿no? estamos hablando de este de, de consolas caseras, o sea. Es que bueno. es interesante, es, es importante mencionarlo porque de hecho estamos el primer Ninja mm. Gaiden. Es un Gaiden. juego de, de, de, de Arcade. Ninja Gaiden. El, el primer Ninja Gaiden <ríe> es, un, es, un, este, es un juego de Arcadia que era básicamente como... La evolución de los beat em ups fue bien interesante porque antes de que el, que el Final Fight reinventara y básicamente estancara el género, Eh, en el eh, moviendo el plano de arriba hacia abajo todos los personajes solo se podían mover de izquierda a derecha o sea esa era la gran innovación que, hab que se había creado desde el juego que conocemos como Karate Master Kung Fu perdón como Kung Fu este y y a partir de ese entonces todos los juegos incluido Ninja Gaiden era así Izquierda, derecha, golpeo, salto, golpeo, salto, algunos elementos de plataforma, pero esencialmente era lo que conocemos como un bitmap. Como los sprites eran bastante grandes y eran demasiados enemigos en pantalla para una humilde Nintendo, no se pudo hacer algo así. Entonces, la franquicia se reinventa completamente. Y se crea un juego de acción frenética de plataformas muy complicadas, pero además incorporaron algo que para, creo que era 1988, ahorita, ahorita reviso exactamente. Eh... Bueno, para la época en la que salió era algo... Sí, 1988. En marzo de 9 de, el 9 de marzo de 1988 en Japón... Digo, el, no, perdón. El 9 de diciembre en 1988 en Japón y en marzo de 1989 en Estados Unidos tenemos lo que era una innovación que no se había visto en otros juegos. Tuvimos los primeros cortos cinematográficos dentro, para narrar una historia, eran unas pantallitas chiquitititas, o sea, este y unas animaciones. Pero funcionaban, este, es lo que importa. Que funcionaban, o sea, porque el juego de hecho arranca con un duelo al anochecer, donde dos ninjas se enfrentan en el cielo y como decía y como di y como decía este los Looney Tunes se van los dos pero solo uno regresa, entonces cuando este, Ryu Hayabusa va a ver qué le pasó a su padre, su padre está muerto y entonces toma la espada de su padre y decide ir a buscar al asesino y se avientan toda una historia, o sea, y eso era lo que yo más recuerdo de esos juegos, tenían historia. Historia, exactamente, ese drama interesante que solo veías en caricaturas japonesas, precisamente, este, o, o, o compradas hacia, hacia Norteamérica. Y eso era algo, pues, bien diferente, ¿no? Porque ya no era la, el, el, el Mario que estaba siempre rescatando a la princesa. Era una novela que, pues, a muchos nos atrapó porque no estábamos acostumbrados a ese tipo de entretenimiento. Y, y pues tú eras quien llevaba la historia. Y si lograbas pasarlos o no, pues te quedabas con la duda de qué pasaría o, o, qué, o qué sigue en la historia, ¿no? De sí. hecho, como todos los pues, caminos, nos terminan regresando a la mítica Club Nintendo. O sea, no sé si se acuerdan que eventualmente la Club Nintendo tuvo una sección que se llamaba Finales, precisamente porque sabía que mucha gente nunca había acabado sus juegos. No me acuerdo, pero no lo dudo ni por tantito, porque no, el 2 y el 3 cabeza. aumentaban el nivel de dificultad. Estás estúpido, güey. Y pero. deja tú la dificultad, también aumentaron los diálogos. Ah, sí, te hizo más este, intensa la Bueno, intensa el asunto de la de las historias, ¿no? Pues si mal no recuerdo, ya en un momento tu novia te termina disparando. Esa Eso fue es la primera, el la... segundo nivel, güey. Termina el primero que rescatas a la chava y de repente te volteas y ¡tas! Te matas y ya estás en la cárcel. Y te, tiene, te saca de la cárcel y tienes que estar aparte de la cárcel. Y de repente hasta los pájaros te matan, te echan basicasos. Había boxeador y 50% y media. Estaba increíble. Ah, los boxeadores, sí, me acuerdo. Estaban ahí, pum, pum, y de repente se avanzaban como... No sé, en espacio 10 centímetros de pantalla o algo así Mira, ese juego, todos O sea, yo sé que mucha gente se queja del 3 Pero todos esos juegos tenían una dificultad injusta O sea, por ejemplo... Una cosa que se odiaba en los Castlevania, que se odia en los Ninja Gaiden, es no es posible que cuando te toca un enemigo rebotes hacia atrás. Eso está garantizado que te van a matar en un precipicio. Ah, sí, <risa> no era tan difícil así, pero hay un momento de que, de que, un momento que se eleva muchísimo la dificultad. De estás en cinco de repente se sube a 10. y hay partes que sí son fáciles, pero hay momentitos que son como momentos para trabarte, para matarse a fuerzas. Pero creo que a diferencia de Castelbaña, que el buey se manejaba con tanque, este era un ninja que trepaba, echaba estrellas, tenía 20.000 movimientos y, y podías hacer varias cosas. O sea, tenías un arsenal increíble de movilidad que creo que... El sería... control era muy bueno, pero de nada servía cuando te aplicaban esa, la de si te tocan, rebotas y no puedes controlar tu caída. Y además, una cosa que después se fue haciendo bien molesta era para qué carajo servía una barra de vida si había enemigos y trampas que te mataban de un solo impacto. ¿O pues sea es, que ah. es que había enemigos con esa capacidad. <risa> es pues que son más fuertes que otros. Bueno, también mucho, mucho que, que hay que decir, bueno, no, no mucho, pero una característica bien común de todos los juegos en general de, de los ochentas, noventas, es de que te Tenías que aprender dónde estaba el enemigo Y a qué hora se iba a disparar Eso era algo común Entonces tenías que hacer de tu conocimiento Todos esos enemigos para saber exactamente dónde Memorizar estaba Memorizar patrones Memorizar los patrones. Pero etcétera. una cosa que tenían todos los de los 80 y, y se juntaba con lo del golpe, con, con lo de la física de rebote, que los, los enemigos resucitaban infinitamente. Ah, si ¿sí? sí, te movías la pantalla de izquierda a derecha y luego te regresabas, ¿no? ¿Te repiensas? Es por limitaciones de sistema, como está grabado, que en este mundo cuando pasas cierto pixel aparece el enemigo y como la cámara es libre, no como Mario Bros que avanzabas y ya no regresabas. Pues nomás te regresabas tantito y avanzabas, pasar. En Mario 3 te regresas y no te respawnean así los enemigos. Sí, pero ya son muchos años de diferencia. Ya. El punto es de que los enemigos que respawnean, como les dicen, son espantosos. O sea, son porque no es porque no es como dice Tavo. O sea, no es que si te regresas, ahí están. Es Eso eso era un mm. efecto secundario del elemento este que les digo que si te golpeaban, te ibas hacia atrás. no. Si te quedabas ahí seguían resucitando, eso era peor. Bueno, pero eso creo, lo, eso de hecho lo usamos a favor de nosotros en el 2, porque había un truco con las sombras, te ponías una posición y acomodabas las sombras de cierta manera y con ese respawn automático, tú nomás le estabas aplicando a, a, a ataque, ataque, ataque y ahí te estabas matando, matando, matando y con eso ibas haciendo vidas. Pues sí, pero es como la tortuga del mundo 3 en Mario 1. <risa> o lo o, o cómo o cómo le llaman a esto o el o el bug que podía matar a al golem en en este presionando start en Mega Man, o sea esas cosas eran errores y básicamente eh, tenías que invertirle a un juego más tiempo del que debías nada más para poder farmear. <risa> bueno, pues es que ya. Es estrategia de cada quien. Así que ya farmear. No, a lo que me refiero es que si no, o sea, eh, básicamente era reconocer que el juego iba a requerir muchas vidas. Pues es que también depende de tu habilidad. Yo nunca, yo no tuve que farmear para poder terminarlo, el 2. Entonces, ¿cómo mucho, te salías el truco? El 2 estaba horrible. Me tardé difícil, mucho, definitivamente. Sí. Más de. Tres, cuatro veces lo tuve que rentar en, en fines de semana, pero lo acabé, <ríe> sin farmear. Este, Solid no, ahorita vale. ya nos va a presumir que ya ya, ya conectó su NES clásico y... Yo le gano, tengo los ah, cartuchos chale, aquí. Este, el Twitch. Twitch <ríe> no. uh, está vale, el, switch, dale, el, el, el está Ninja Gaiden. Sí. ¿Cómo ah. es que no me he dado cuenta? <risas> Ay, Tavo, ¿para qué carajos pagas el, el, el Switch Online? Ya ves, para presumirlos en crónicas de diversos si no, ¿para qué? <risas> Pero a ver, por orden, Tavo, vuelve a hablar y preséntanos tus cartuchitos originales. Este es el uno, no, este es el uno, Él fue el primerito que tuve para Super Nintendo, sin contar el sí. Mario Bros. y el Duck Hunt. Obviamente me lo aplicaron por bastante rato de que te la acabas o si no, te compramos otro y ya. Sí, ya, ya sí aprendí a... a todos. Ah, ya fue la primera vez que aprendí a mentir porque nunca me pude pasar los últimos tres sí, niveles. Sí, sí, sí, mire, ya lo acabé, quiero el otro. Ajá. Y esta definitivamente no pasé el tercer nivel, o sea, después del jefe de las arañas no pude, ya estaba totalmente enfermo y dije que ya no. Y no, obviamente bien. entonces no tiene Ninja Gaiden 3. No, tengo Ninja Gaiden 3 que es el más difícil de todos porque tiene contenidos ilimitados. Este es masochismo puro porque... Puedes continuar a veces que quieras, pero no vas a avanzar. ¿Cuál era? Creo que es el 3 o el 2 en el cual era poder re rep repetir indefinidamente, pero lo que te has consumido en ítems y cosas de esas ya se habían perdido. Ah, sí, pero sí las recuperabas. Tampoco, si te daban ítems a los ahí y así no hay tanto problema. Lo más mm. era tener el, el importante en la parte necesaria. Uh -huh porque habían ciertos saltos donde salían enemigos que tenías que echar de churiquén a fuerzas, el que rebotaba, porque si no te madreaban, valía. <risa> pero es que sí, te la aplicaron, porque el primero sí estaba fácil del principio, o sea, sí estaba pasable, pero ya vas a los últimos niveles y ya están casi, casi imposibles. El, sea, Fesole, si gustas, muévele a tu tele, creo que yo solucioné el mismo problema poniéndole... La luz, este. La, la luz trasera creo que se llama en 70. Oye, está en like? el chat Bote, así que le mandamos un saludo. ¿El chat de YouTube? Ok. Sí. Le mandamos saludo a Bote que nos está escuchando desde su su puesto. <risa> su que puesto de mande, vigilancia eterna. Que nos mande bits. Ah, oh, ese es el otro. el, el vigilante. Pero bueno, ok, entonces eh, estaban en medio De... Estábamos en eso Que hubo tres juegos para Super para Nintendo, para Nintendo Y eran difíciles Y de hecho es una trilogía o sea eso Es otra cosa que me acuerdo Es la primera vez y única En aquellas épocas en que yo recuerdo que, las, que tenía una historia Que llegó de principio a fin y que se sentía Así como que una saga completa Porque si tú por ejemplo ves los Double Dragons Los Double Dragons también se supone que tienen Una historia, pero la historia está bien loca Oye, ya es Double Dragon, no me la sé, ya hablamos la semana que entra. <risa> eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este, ¿Qué este, este, Hagen está ponderando si hablamos de Double Dragon la próxima semana. Yo les propongo que acabemos las consolas y ya después empezamos a hablar de géneros y Sagas. Sagas. <risa> sagas. Bueno, entonces pues, creo que había una gran diferencia de Ninja Gaiden de que todos los juegos eran chivis y se veía serio totalmente Ninja Gaiden porque era personajes reales como el Contra, así, bueno, reales como lo podían dar los 8 como bits. Como los podían dar 8 bits. Ajá, es pues, que impresionan las proporciones, aunque se queja mucho de que, que achican los personajes en los juegos de Nintendo. Es que eso permite que haya una gran diversidad de niveles y que veas todo y puedas manejar. Obviamente, aunque fuera un juego difícil, sí sabías lo que estaba pasando todo totalmente en pantalla. Sí, o sea, pero eso no era, eso no era nada más cosa del Nintendo. O sea, es que todos los, todas las consolas de 8 bits tenían sprites pequeños, tenían que tener sprites pequeños. Incluso en el SNES y el Genesis no estaban al nivel de sus versiones de arcade. Tenían que achicarlos un poquito. Mm. Pero pero sí, o sea, para especificar lo que dice Tavo, precisamente porque solían achaparrarlos, mucho de lo que hacían los japoneses era hacerlos más bonitos, como los llaman super deformers o chibi, chibi. que es básicamente este cabezones, El manos dice. grandes, se ven más caricatures Uh -huh. Y pueden funcionar un sprite más pequeño El Ninja Gaiden como los contra, como dijo Trataba de que fueran realistas Solo que se veían chaparritos Y si los comparabas con los con, con las fotos que ponían en los, en los intros de historia Pues sí sí se veía como un poco discordante. No, pero no había tanto problema. Estaba padre, pues, todos los gráficos y los gráficos de historia, los cinema display, como le ponen, eran gráficos tipo robotecas Así el arte estaba de poca abuela para ocho bits. Estaba totalmente impresionante de río en el acantilado, viendo a lo lejos el castillo, ta, ta, ta, ta. Y de repente vas, en la siguiente escena vas al caminito al castillo. Estás cruzando la jungla, el pantano y... De repente ya llegas ahí cambia toda la arquitectura y todo eso. Tiene de los mejores pixel arts del de Nintendo, el Ninja Gaiden. Está padrísimo. Todo en pantalla. Estrellas ninjas y todo eso. Y yo creo que venía con la moda de América Ninja y en ese momento todo el mundo estaba obsesionado con los, los ninjas. Los 80 fue la super... O sea, lo... O sea, todo el mundo quería ser ninja. Uh -huh. O sea, para... ah, en los 80, sí, todo el mundo quería ser ninja. Pues era... O sea, por eso estuvieron las tortugas ninja, por eso tuvo el, el, el, el ninja americano, por Porque eso tuvo... en las tiendas est... de deportes te vendían las estrellas ninja y como si nada los niñitos para que se sacaran los ojos. O sea, hasta Carmatron tuvo ahí. estrellas nin ninja ahí. La Kung Fu también fue en esas épocas, creo. No, se adaptaba de superboga a los ninjas. y Tuvo hasta sus conversiones de... No jugué las de Game Boy, pero sí jugué las de Game Gear que no tenía nada que ver, pero era Ninja Gaiden. De hecho, la de Game Boy se supone que era... No, era, no era originalmente el, pensado para que fuera un juego de Ninja Gaiden, era más bien este... Chavo de Ninja. O sea, es el juego de Nacho. ¿Y Tecno lo compró? Mm, no que lo compró, o sea, este... O sea, creo que eh, todavía Natsum no, no lo distribuía, todavía era como este... Porque el de Nintendo para... se lo distribuyó, ¿no? Entonces nomás les cambiaron sí. el nombre y, sí. y ya venga, porque y trae metemos, un ninja, sí. todos los ninjas son iguales. Sí, pero, eh. si mal no recuerdo, eso es lo que había leído, que se supone que era, este, por así decirlo, el uh, chavo... ¡Ah! El es que de hecho sí si estoy viendo, es, es que sí, es así tal cual, es un... es este... pero no es el... a ver, espérame un segundo... Creo que no es el de Natsume Pero era un juego llamado Shadow Warriors ¿No es el de los ninja robots de Super Nintendo? Me parece oh, que sí el, el Shadow Warriors que no le llamaban Así en, este, en Inglaterra Bueno, estoy viendo que es el Shadow Warriors y entonces cuando llegó en llegó en América se llamó el Ninja Gaiden Shadow. Ay, ¿qué es eso? Ya es el uno. ¿Es el Ninja Gaiden? El 1. Se oye tan. Según yo era ese el juego que es... Ya de plano Héctor terminó poniendo el Ninja Gaiden en su emulador. Yo creo porque es que no lo puedo mover. No sé por qué en la parte donde dice custom para el YouTube la pantalla, no me deja hacer nada Ya te dije sí, que no le muevas a manera. tu televisor Pero no quieres pues No, es lo que no puedo, no me deja Tu televisor no tiene controles de remoto al güey Sí, pero no me deja O sea, la parte donde es este Modificarle cambiar, no el... te deja Ajá, o sea, ahí donde dice custom Entonces ya está, aparece en gris No me deja hacer nada Este, ya checaste que tengas los permisos a Abiertos <ríe> A ver, push start Push start Push Exacto, Ahí está, mira. oye, acto 1 Ninja Gaiden. Voy a perder inmediatamente porque ni de pedo es jugar con el, teclado. Tu, tu, tu. Oh, Ay, el bueno, teclado. Ese nivel uno sí puedes hacer sin el teclado. Solo ¿tú? saltar y usar la espada. Uh -huh. toma, toma, sí. toma, toma, toma, toma. <ríe> toma. A ver, Soli, tú sincronízate con y pon la música. <ríe> Pero, Toma Ay, ¿Por qué eh, porque eh, Héctor, puede, porque Héctor puede Poner este el juego pero no la música y Yo me acuerdo Ay, que pum pum pum Porque si no no la ven los, los, los, los, los midis de todas las, Ay, las ¿Qué las, es esto? Juegos. Lo que te habíamos dicho Que siempre están resucitando los, los enemigos Así que debes correr No te detengas Ponte como la canción de Winnie Pooh Voy corriendo sin detenerme No, este, ¿cómo ah, Corre, Tienes que dar otro salto Debes saltar en, en el, no, en el no anuncio puedo. de la Coca-Cola Y luego... No, levantar. no puedo, ni, ni de pedo puedo hacer esto en esta chingadera <risa> ¡Pam, pam, pam, O sea, no, sí, brinca no, hacia la izquierda Y luego hacia la derecha No, Necesito voltear el teclado Cuenta okay. Aproveche que eres PC Master Race. ¿No, no le puedes saber. conectar tu control de, de, de PlayStation 4 con la USB? Pues sí, sí puedo, pero ya digo, tendría que ir por él y con USB no, pues sería con Bluetooth y ya tengo demasiadas cosas conectadas con Bluetooth. Ok. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y, pues bueno, nos vamos a ver. Vamos a ver. Que imaginar si... que Héctor pasó el nivel porque no pasó del, del, del, del letrero de la Coca-Cola. Bueno, mientras... El si... letrero de Coca-Cola porque... Pero de lo poquito para... que estás viendo, Héctor torsión no todavía se sostiene. O sea, esos, esos gráficos todavía están bonitos. O oh, tan, tan, tan monos. Digo, digo, no le tengo tanto afecto a las a los 8 bits, pero dentro de lo que cabe, están padres. ¿Es, Mira, es los eventualmente los... tengo que salir de aquí. Es de los, ¿es los juegos pan? que pero son más estudiados para hacer pixel art. De que Ay, pueden, qué de cosas con tan poquitos pixeles pueden crear cosas arte. Pueden crear el arte. El, arte, de El arte Bueno, pero entonces total pues esos fueron los juegos que, que, que le dieron vida al Nintendo. ¿Alguien llegó? Ah, llegó Tata. Son los juegos ¿Qué pasó, Tania? No quiero ilusionarme antes de tiempo, pero ese botón Home está funcionando. Crucen los dedos para que no deje de funcionar. Bueno. Manden, levanten todos sus brazos y láncenle una Genkidama Tania, a Tania. Este tiempo está chingadera además. No, además. No, no puedo querer tiempo no, pues bye. Oye, pues es cierto Yo estoy jugando nin Ninja Gaiden eh, Bueno, ya están transmitiendo ¿todavía no. Sí, ya. ya estamos desde hace muy rato va, va, Saludos va. a la audiencia recen, recen por mi iPhone Es más barato que pedir donaciones En total, la cosa es De que, este Mira, estoy casi seguro que la gente que no quiere Donar, te dice que te dará una oración Y cuando pides una oración te dicen Este, no, mejor no, porque no quiero Gastar mis puntos <risa> con dientes Mira, allá vas... ...da otro salto... Sí, pues es que no, ...no puedo... <risa> ...pues cambia... ...mira, ahí... ...ahora salta todo lo que puedas hacia la izquierda... ...pero es que tengo que saltar... Y, ...y cuando pegue en la pared... ...tengo que saltar para el otro lado... ...eh, sí... <risa> Oh, sí. Pero no cambies la dirección, solo presiona el botón de saltar. Ya lo intenté y eso sí no funciona. Ah, ok. Mira, si nada más salto, no tengo que cambiar la dirección, si no, ni salta. No, no, por eso salta, pero. <ríe> ok. No, no se puede. No, tengo que dar. Pa, pa, pa. De pa, hecho, pa, pa. Solid ya lo está haciendo. Y a ver qué onda con Solid. No, Solid sin problema, solo que Solid no puede llegar a la plataforma. <risa> Ya llegó. Ya llegó. Y luego. A ver, vamos, onda, son las carreritas. Cuatro, bot cuatro botones me están sacando de onda. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ahí va. Bueno, yo voy a hacer la música con la voz. Voy a hacer, voy a hacer beatboxing, sí, o como se diga. Ese o sea, es así le, le puedo subir, pero se, se escucha feo. O sea, yo sí lo estoy escuchando. Ahí está, mire, ¿qué? aquí. ¿La escuchan más? No. Déjame okay, ver si todavía tengo mi midis en ese disco duro, a ver. Guay, están geniales los midis de ese juego. música juego, el arte, la música, la historia, es uno de los juegos más queridos y, y de hecho fue algo bien curioso lo que le pasó a esta saga, porque tienes este juego en Nintendo, este, sus versiones, este, piratas del Game Boy, obviamente. Game Gear. Pero después, se murió. O sea, no vuelve, no vuelve a salir nada hasta. Salió una recopilación para ¿no? Super Nintendo que era bien patito. Tengo entendido que era. los no sé, sea, fueron como que por. Ah, no, ya los y, encontré, no papá, no nada. No, les arreglaron, les pusieron chafas los, los colores y se veían chafas los gráficos. O sea, quisieron hacer como un Mario All Stars, pero, pero se veía peor así. No, es que de hecho, ese, O sea, es que no fue un Mario All Stars, ese fue todo el punto. O sea. El juego eran los juegos de Nintendo... Pero aparentemente no puedes simplemente poner un room... Con otro room, con otro room... Tienes que arreglarle algo y no le arreglaron nada... Entonces... Porque de ah, OnStar lo volvieron a hacer... No, estos son los minis de Final Fantasy... Ok... <risa> Oye, oh, esos peches minis de Final Fantasy están con madres... Entonces, Entonces estamos que hablando que arte. Ninja Gaiden... Que ha perdido en el éter... Por... 10... 15 años... Pero bueno, que nada más tuvo secuela espiritual con Hagane para Super por Nintendo. Genera, pero... Por tres generaciones de consolas, ¿no? que he perdido. Pero Según yo, hasta Microsoft no vuelves a ver un Ninja Gaiden. Sí, o sea, no... Es lo que yo también recordaba. O sea, el Ninja Gaiden del Super Nintendo, pues no, no vale. O sea, porque nada más este, los mismos juegos. Eh, en el 64, no hubo nada. Este... En el Game Club todavía no salía el Xbox ¿o Sí, sí ya que... salía el Xbox y, Pero aquí olvidémonos de Nintendo O sea, Nintendo lo habían abandonado todos Y, y de hecho no vimos un juego de Tecmo En mucho tiempo No es cosa de que Tecmo se salió de los, ese tipo de juegos Y hacía puro juego de deporte O no me acuerdo qué juegos hizo para Super Nintendo Qué bonita es música Hagen A ver, solid, hace, así, que... solid y Vector. <risa> Ahí voy, Tecmo, eh, estoy, estoy en eso, estoy en eso. <risa> estuvo sacando juegos para para las consolas de Sega, me parece. Pues yo recuerdo que Tecmo estaba en todos lados, o sea, menos en... Ah, ya estoy checando, es que hizo puros juegos de deportes, ya no hizo más de la mayoría. Sí, o sea, tuvo... o sea, los de... en el... el... Super Nintendo sacaron, te parece que tres juegos este de, de los del Tecmobol. Eh, En el sacaron, parece que uno de béisbol, sacaron uno de basquetbol. O pues, sea que sí que razón, Tavo, y un... se dedicaron a hacer deporte. A ver, a ver ahora sí ya, fuerte, ya, ya, ya vamos, vamos a estar momento. este cocinando con gasolina. ¿Siempre sí con lo conloitaste el control? Sí, porque sí me cayó mal ese pedo. Pa, pa, pa, pa ta, ta, ta, ta, Toma ay, ay, ay. Dale, ahora sí ya tenemos atención y audio Se me pa, pa, pa. hace que como no vendió Ditril y bien ya no se animaron a hacer otro Oye, estos pinches no? perros ¿Qué cagantes son? Y los a, pa, pájaros la. Espérate, que lleguen los pájaros Los pájaros son literalmente cagantes Ándele ¿Verdad que sí se puede? o oh, sí, sí, sí, sí se puede Yo creo que tuve hasta maestría para matar a esos pájaros de tanto pa, pa, que tuve pa. este juego. Mira, este tiene un bueno, base, bueno, que básico. Entonces, el mi... secreto de los Ninja Gaiden, de los originales, es no detenerte, no regresarte, no detenerte, no regresarte. Porque al momento que te regresas, todo te empieza a responder. Sí. Y especialmente los que avientan avienta cosas frente ¿Qué a los. Acá con el ¿sí pasar por ahí? No. <risa> Esas <risa> partes <risa> difícil. Estos que claro, vienen ya cavientan. no sé de cómo, pero ya llené mi compu. Ya no puedes liberarlo? El chiste era con esos de pasar rápido, porque si no. Eh, ¿Tienes Windows? Creo que hay una opción que dice liberar espacio en disco Ah. No, es que más bien estoy buscando ah. que se es, que está llevando tanta memoria <raboya> para <risa> para me migrarlo. Pa, no te puedes subir una vez que estás aquí, ¿verdad? Esa chingadera. Tienes no, que darla. No. Es Tienes que hacer el 2. salto. Ahí, ahí. Justo así. Tienes que darlo rápido. Tienes que, que saltar pa, pa, pa. a la otra plataforma y matarla antes de que se o, acerque. O. Porque si no vale Burger. <risa> Oye, te ha entretenido. Toma. ¡Muerte! ¡Muerte! Sí. Bueno, por si no te acordabas, si le haces arriba y atacas, lanzas el poder especial. ¡En su vida ha jugado este juego! <risa> este... Si no me acordaba. Ah, cabrón. Hágase okay, arriba y ataca. ¿Nunca jugó jugado Ninja Gaiden en este sector? No. No me, no sale nada, nada más está aumentando así como que una manita. Es ah. que no has agarrado ningún poder especial. Cuando tengas un poder especial lo vas a tener ahí entre los paréntesis. Y ah. sí, es que matar a las abejitas para que salgan. Roca, ah, cabrón, este ya está grande. Es un vivir. jefe. Es un jefe, ¿no? Mi, no se va a morir tan rápido. Aperate, tán, el jefe, tán. déjame cambiar el midi. Uno, uno, uno, uno... ¡Es tan que no están en orden! A ver si es este. ¡Ay! <risa> <risa> oh, nunca había visto a alguien morir con el jefe. No, ese no tan es. <risa> ahora lo viste. <risa> Eso está bien fácil, güey. Literalmente nomás le pegas y te alejas tan tan tan Mira, solo sería cruel si estuviéramos en la primaria. O sea, <risa> ¿estas chiseras que brillan es algo? Ahí eso, eso, esas, esos sí. Deben romperlas poderes. para obtener poderes. Ah, o sea, no se, se supone que son lámparas. Mira, ya sonar, tienes 10 sí, sí. tienes diez. Okay. Si usas el, el, el poder hacia arriba como dijo <risa> <risa> Hagen, vas a aplicar un, un poder especial, te va a salir una burbuja o algo así. Pero tienes cotiledones infinitos. No pasa nada. No. ¿Pues cuál es infinito faltando? si lo hicieron regresar al primer nivel? Ah, no, sí, siempre... Está es esto, bien, ¿no? eh? A esa tiene ser el poder, la, mag la magia, no sé. Bueno, no voy a estar narrando todo lo que hace Héctor. Sí, voy a estar cero, narrando todo lo que estoy haciendo. Ahí el está punto ahí. es de que llega el Xbox y por primera vez resucitan en Gaiden. En un formato muy extraño, que a muchos nos sacó de onda. Fue una reinvención, o sea, porque de hecho te puede decir a cierta manera que regresó a sus orígenes, porque como comentamos originalmente, Ninja Gaiden más que un juego de plataformas era un juego beat 'em up. Y entonces, Ash, ¿no? ah no, perdón, sí es cierto, no el, el original, el de, Ash, ajá. Y entonces Ninja, entonces el Team Ninja, como se le conoce a quienes están a cargo de Ninja Gaiden, decide convertirlo esencialmente en un juego en tercera persona enfocado a las peleas y, y recrean el espíritu de Ninja Gaiden en que si no sabes lo que estás haciendo, te van a matar, matar y matar o sea, Ninja Gaiden básicamente se convierte en un juego de precisión, es un juego en el que tienes que dominar cuándo y dónde usas la espada cuándo y dónde usas tus magias y cómo atacas a tus enemigos creo que, no sé si desde el primer Ninja Gaiden de Xbox, pero eventualmente la saga incluso pone mucho énfasis en el bloqueo. Cómo detienen los ataques de los enemigos se vuelve fundamental. Y fue un éxito. O sea, Ninja Gaiden es, se considera una obra maestra en, lo cu en cuanto al concepto de, de resucitar este una franquicia. franquicias. Entonces, fíjalo bien la franquicia est están en su formato 3D. En for sí, o sea, y de ah, hecho... Sí. De hecho, era lo que les comentaba la semana pasada cuando estábamos discutiendo cómo íbamos a hablar de esta serie, porque básicamente sale Ninja Gaiden para el Xbox, una versión corregida y aumentada también para Xbox llamada Ninja Gaiden Black, y ya lo que nos trae a, este, a esta plataforma que nos está hablando, el PlayStation 3, vuelven a hacer el mismo juego con una capa de pintura y una manita de gato, y la llaman Ninja Gaiden Sigma. En Entonces 3. en el PlayStation 3, Xbox 3 ¿Y, y Xbox okay, 360 en, los, en, los, en todos básicamente a lo que voy es que básicamente un juego de Xbox se hizo tres veces dos veces para el Xbox y una más para el PlayStation 3 y el Xbox 360 y por eso el Ninja Gaiden 3D técnicamente tiene tres versiones Ninja Gaiden, Ninja Gaiden Black y Ninja Gaiden City y qué bueno que no lo compara con Skyrim que se tiene esta versión para el para el refrigerador <coughs> Pero esa para que veas es una versión que sale cada cierto tiempo porque no tienen otra cosa y a la gente le encanta y este y estos Ninja Gaiden salieron con con muy poquito tiempo de diferencia uno del otro. Ese no fue el que se perdió el código y les costó mucho volver a sacar ahorita para las actuales. Creo que estás pensando en el Príncipe de Persia original. Ah, okay. ahorita lo checo. Estoy seguro que Ninja Gaiden. Entonces el, entonces eso es lo que hace Ninja Gaiden. O sea, Ninja Gaiden básicamente es este un juego que que recrea de cero, o sea, nada que ver con los juegos de Nintendo es otro Rioja y abusa o sea eh, no, una historia mismo, ¿eh? pues no se es se una especie es de Rioja y abusa de otra dimensión porque no tiene la misma historia se supone que es precuela el juego estos juegos son precuelas de los de Nintendo ajá pero si pues los de Nintendo hay... el güey descubre que su papá era un ninja y ahora resulta que este tipo ya hace un montonal de misiones para una organización y para la CIA Ah, mira, ya lo encontré. Ninja Gaiden 1 y 2. El código fue perdido. No esperé Ninja Gaiden Black Remaster. <risa> Salió hace poquito esa nota ya. Por eso me acordaba. Que se perdió el código. Qué poca abuela. Y lo malo es que no es como darle copiar a un, a un CD y sale, ¿no? Güey, Es el código donde compilan el juego. Si no, no lo pueden portear. Tendrían que hacerlo. O sea, teníamos un juego. Ahora ya no tenemos un juego. Este, pero... Señor Tavo, ¿qué no Ninja Gaiden? Ya salió en trilogía para el Switch. A ver, ahorita checamos. Esta noticia sí, salió hace salió poco. Sí, trilogía para el Switch. Parece sí, que, que es trilogía trilogía Black, para el Black, el Gaiden Black, el original. Sí, pero nada. ya ¿para qué quieres el Black si tienes el Sigma? Para los mismos güeyes que compran todavía Pokémon Blue en red original para el 3DS <risa> y no las versiones de, <risa> de Advance o Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee para los puristas. Pues Ajá. no le veo, la verdad no le veo caso jugar un juego de Xbox teniendo una versión de PlayStation, que tampoco se ve tan, tan buena ya, o sea, pues ya tiene que 15 años de vida. Sí. Bueno, el punto es de que de ahí... De hecho hubo un juego para Nintendo DS y esas cosas, pero nos vamos a saltar nada más a las consolas, este. Yo jugué sale... DS. ¿Eh? Ah, bueno. Yo sí jugué el DS, ahí lo tengo. Ya sé, el pero el lo quería dejar para otra ocasión porque, de... bueno, pero ya que estamos en eso, el DS, de hecho, está bien simpático porque es de los pocos juegos de DS que te hace jugarlo en modo libro. O sea, lo volteas hacia arriba y usas una pan... y usas la pantalla táctil, este, pero en vertical. Y tenías que hacer combos y con. Con el stylus y marcaba cómo hacer las magias así. Estaba medio raro así. que Era bueno, totalmente original. Y en 3D y todo eh. eso. O sea, puxaba las gráficas al límite. Uh -huh. Lo que podía sacar el DS. Básicamente sí. usaban las gráficas del Xbox. Mira, estos son los, los, este, los uh, cinematografías que tenían los entonces. God Who's there? Who's there? Ancla, ah, da, da, da, da, da, da, oh my pausa. God. Aaron, no puedes poner pausa. Deja, voy por el MIDI. Just a girl. Yeah. Get out of here. Oye, que ¿qué misógeno. Midi. Uh, in face. ¿Raste? Ahí está. Ahí. I will. haré. Pero primero. Ay cabrón, espérate. Sí, te, te iba a disparar? <risa> ahí está. Ahí está. Ah, ah. Ninja Gaiden, acto dos. ¿A poco era por actos? Ah mira bote. Sí. Todas las grandes, las grandes obras son actos, este, eh, Stalker de Tarkovsky, Justice League de Zack Snyder. Ninja Gaiden. <ríe> <risa> Nunca jugué de Ninja Gaiden, no, tampoco tuvo tu, tu, tu. No Como estuviste era... aquí, no estuviste aquí cuando nos contó su historia de que él fue niño Atari porque era más barato y quería que sus padres <risa> no gastaran. No Oye, me, me dieron un, un mouse, me dieron no, un mouse. No, no lo culpo estatuilla. yo, fui, yo fui niña Super Nintendo por lo mismo de 164. <risa> Dice que le, le dieron una estatua y que se, fu se fuera de aquí corriendo. Didn't try to kill me? Didn't you try to kill me? <risa> What the fuck is going on here? <risa> Someone's coming, be careful. No, ha caído. Solid está jugando. Creo que el que se cayó fue Tavo. No, aquí estoy. No ahí está. Yo me he caído. Yo me caí del lado caray. <risa> Fíjate, lo que, lo que me doy cuenta jugando es que otra vez es que que fue, Pero bien mal A ver Solis, no se te escuchó nada, ¿qué pasó? Que lo que me he dado cuenta jugando es, es que tengo bien malos reflejos Bueno, no. obviamente <risa> si tienes, si, si, eres un, si puedes ser un, <risa> un poco <poquito. risa> Ya, ya no me acordaba cómo era. Este, ya, ya no sé si ya, no se si era un, un pozo sin fondo o el arte. Era un pozo sin fondo. Ah, ya, el típico ah. de es. es sí, eso, o sea, es horrible eso negro, ¿es un piso o, o un pozo? Sí, pero es en el gay esos juegos con con A lo que iba Solid es que chance y no, o sea, sí puede ser tú, pero también esos juegos yeah, por yeah, ser emulados. Yeah, O te vas la... van... a la tele. Ay, cosita bebé. Ah, No la tele es el otro teléfono. Ah, bueno. Pues básate. Casi nos deja sordos. <risa> ah, cabrón, este es. Oye, pues malo, malo, solid, pero ya alcanzaste a esto. Y sí, ya va, Esta es la tercera vez que lo reinicio porque me ha fallado la, la cosa en ciertas partes oh, borré los jodidos <risa> bueno <sí>. oye entonces <risa> ya ya esta parte sí ya está tampoco más difícil porque o sea los controles tampoco son así que te digas una maravilla no y menos con un control moderno oye y, la, y el salto es es prácticamente analógico o sea este, dependiendo de qué tan fuerte le presiones ah, qué tan fuerte lo presiones tan sí. fuerte llegas así es que no o sea creo que debe ser por el tiempo no por la la presión sino. Sí, no no, ningún sí. juego tiene medidor de presión en 2 -3. pero era un buen truco, o sea, eso de que si lo presionas un segundo, salta un salta no, si era, pérate, metro pérate, y pérate. Presionas... o sea que todos los callos que me saqué queriéndolo aplanar más fuerte no eran necesarios Sí, ¿No? Bote, básicamente nada más era era era una, una normal, tensión mental no, eh, pero es como... Como sí mecánica. sirve porque recuerdas esa sensación y ya instintivamente usas esa sensación para brincar más alto o dar el tamaño que necesites <ríe> Así no piensas en tiempo, nomás piensas en sensaciones. Ahí sí lo sientes. O, oye, oye, Tavo, es básicamente un truco mental como los idiotas que estábamos ahí apretando B para que la Pokébola se quedara quieta. ¿Sí? Pum pum pum. Ay, que no funcionaba, sí. Ay, no. <risa> Pero te daba paz mental, ¿no? O sea, sentías que de verdad le estabas, estabas dominando al Pokémon con tu pulgar. O como cuando te mueves, este... entonces jugando en Mario Kart, que te mueves de un lado para otro. como si todavía me está a ayudar. <risa> bueno, llega el Ninja Gaiden 2 y mejor montonal de cosas. Este, se, este se llama, eh... Ninja Gaiden Sigma... No, el Ninja Gaiden Sigma es el Ninja Gaiden Remaqueado uh, Se llama Ninja Gaiden, pero es dragón algo A ver, es Ninja Gaiden The Dark Sword of Chaos Ah, chinga, es, es, ah. es uno de estos de Mario Bros Es el que avienta las crucecitas ah. Ah. Está difícil, tienes que ir sin parar, ahí saltas donde está y le pegas O, ¿No? o si tienes estrellas ninjas, tíraselas Tengo estrellas ninjas, no tengo idea cómo aguantárselas, mira Le, le ah, hago mira, así mira. para... Ah, no, mira así A ver, ahí va De hecho, ya vi, ya vi, perdón, estaba confundiendo sagas De hecho, el Ninja Gaiden se llama Ninja Gaiden 2 Este, y al igual que su compadre, el Ninja Gaiden La Black Y Ninja Gaiden esto tuvo su... Tu, tuvo su su, su, su su reversión llamada Ninja Gaiden Sigma. ¿Por qué? Porque aparentemente tenían una exclusividad con Microsoft. Y entonces el Ninja Gaiden como tal solo puede salir así en, en, en, en, el, en el Xbox 360. Y ya cuando sale para el PlayStation se llama Sigma. Y tiene un par de cositas agregadas. Pero no muchas. o sea Este juego del es, demonio no tiene vidas o alguna cosa así. sí Sí, tienes vidas. O sea, para recuperar tu... Ah, sí, energía, energía, de vez en cuando sale energía, energía. energía pero muy de, la de vez en cuando. Son unas lámparas de... Una botell de Parecen botellitos de genio. Ándale. Yo piensas con este, güey? Rúyela y te va a dar algo. Pégale a las mosquillas. Sí, te... Ay, pues vaya. Ya ya no pudiste. Agarra el fuego fue, fue el demasiado los, para ti. O pues ya fue Game sí, pero, oye, ya ah, no, mira, no estoy. Yo, es yo pensé que me iba a regresar al principio Esa es la explicación del nombre Sigma Básicamente el, los Ninja Gaiden A secas salieron los tres eh, En los Xbox Y los Ninja Gaiden Sigma Era el mismo juego pero para Playstation Entonces el Ninja Gaiden 2 Si mal no recuerdo Es el que incorpora las armas Ah, ah, ¿sí? Ya puedes usar que la garra del tigre, que la lanza, que el arco Y el juego de hecho pues otra vez es muy bien recibido, es maravillosamente aclamado Y entonces viene la oveja negra el ¿Qué es él? Ninja Gaiden 3. El Ninja Gaiden 3, ese sí, ya se les ya, ya sale para las dos consolas: PlayStation 3, Xbox 360. Y no sé si fue porque se apresuraron o si tenían o si tuvieron problemas en el, en el desarrollo, pero el juego fue destrozado por la crítica. O sea, dijo: ¿Qué carajo pasó aquí? Está feo, está horrible. Este es una forma espantosa de acabar con una excelente franquicia. Y entonces, ya para la época del Wii U, sale el Ninja Gaiden Resort X, que en la tradición del Ninja Gaiden Black es el juego este, con nuevos elementos y de hecho recibió muy buenas críticas. No sirvió para nada para levantar las, las ventas del Ninja Gaiden, este, pero eso hizo que inmediatamente el juego fuera relanzado para PlayStation 3, el Xbox 360... Y luego ya para el PlayStation 4, el Xbox One, el Nintendo Switch y Windows. Todos como parte de la, como le decía a, a Hagen, la Ninja Gaiden Master College. O fue a Tavo? Bueno, uno de los dos de él. Pero entonces ya revivió, ¿no? La, la franquicia. Revivió, no. revivió murió y. El... Y sigue vivo con los Z güey. Pues. <ríe> Puta. No. La mataron con el. Ya o sea, fue como, fue, fue como el Batman vs Superman, lo mataron, no sé. No, lo que pasa es que de hecho no es tan, no, no es tan viejos o sea, Estamos hablando de que ese Ninja Gaiden, el último Ninja Gaiden, tiene. A ver. ya iba que no sale. Ahí voy, espérame. Pero vamos primero con la saga. Ninja Gaiden 3 sí. sale en el 2012. Razor Age. Sale en el 2012 también y 2013 para el PlayStation. O sea, ya tiene sus ocho años de eso. Y luego viene un juego. Este que hubo un juego para, para eh, celulares y un juego de PlayStation 3. Que todo el mundo dio. PlayStation 3, Xbox 30. Siempre hagan de cuenta que siempre salieron en todas, a menos que haga la diferenciación. Ese salió en el 2014 y hay que aclarar, el juego no fue hecho por este por Team Ninja, el juego fue hecho por la compañía de Kenji Nafune. el, oh, señor, no. que, el de, señor que decía que había inventado a Mega Man y cuando sacó su propio juego nos demostró que era puro pájaro en algón, ya debíamos haber sospechado con este juego... Yo sí, no sí, lo he jugado. ¿Tú sumaba. sí lo has jugado, Kage? ¿O, ¿O Tavo o Solid? No, no no lo he jugado. No, Yo lo único que jugué fue el, el Ninja Gaiden Sigma, pero no. Ninja Gaiden no me, Sigma. No me llamó la atención. Bueno, yo sí los jugué yo sé que son buenos, pero la verdad no tengo razón. O sea, más allá de que fue escupido por la crítica, no sé realmente qué hace malo a Yaiba Ninja Gaiden Z un pro-zombis, ¿no? Por eso es cierto. La A no sé. Nosotros le dimos que a Hideo Kojima. No, no, no, Hideo Kojima. Ya sé, ya sé. No el lo asustó, de los zombies no tiene nada hecho. que ver con él. Sí, ya sé, no fue él, pero sí. agarraron su franquicia y le hicieron caca con eso. Sí, pero realmente no le hicieron caca porque de entrada este ya iba a yabuya. Sí. Y no, eh, o sea, digo, sí, parece que sí son zombies, pero la razón por la que son zombies es para que sea más violento, para que veas toda la sangre y las tripas. Det är som att man är tvungen att Pues, pues sí, pero siempre le salen zombies, sangre a los zombies. Yo no conozco una sola película de zombies o cómic de zombies o serie de zombies en que no sangren los zombies. Y además tiene sentido, Solid, porque si un zombie en verdad no tuviera absolutamente nada de sangre, ¿cómo chido se mueve? estaría petrificado? Yo casi siempre en la de los zombies más bien veo que, que tienen como que el resto de lo que alguna vez fue sangre, pero no los veo así como que con circulación, porque no precisamente... M muchas veces no veo que sale así como chorro, o sea, es como si cortaras como si cortaras un pastel y el relleno se hubiera echado para... ¡Pero algo les debe mover las los los músculos! Porque si no, ¿cómo se mueven? En, teo en teoría, pero la cosa es que toma en cuenta que los zombies rompen muchas de las leyes de la biología. Espérate, eh, eh, nada más este, por un comentario, comentario pendejo haciendo lo que siempre hacemos, este, tratando de... de, este, de Justificar las cosas. De la inmortalidad del, del cangrejo. A veces pues es bueno dejar algo de misterio. Bueno, mira, la cosa es de que ahí fue el fin de una gran saga, este, y como están viendo con todo y de que se está queje y queje, Don Héctor sigue jugando, porque ese Ajá. jueguito original, la verdad, es bastante, este, eh, adictivo. Pues de hecho, a mí el, el 12 me hace más bueno todavía que el, este... Vale, eh, para, para, para, el, 3. el 3 es donde sí se me hicieron muchas palabras. Por ejemplo, ahorita cada golpe me está bajando una parrita de vida. Pero en el Villa Bella 3, en el, este Ancient Chico Tomb, le pusieron sus títulos. Es, ¿Es? Eh, ahí te bajaban desde un principio, te bajaban dos este, barritos de energía. Es que es y fíjate que pandemia. no estoy del todo seguro si viene de Japón o era una de esas decisiones locas que tenían en América de hay que doblar la, la dificultad porque de hecho yo descubrí que muchos juegos que nosotros considerábamos imposibles en, en Japón no eran tan difíciles porque o tenían barra de energía donde tú jugabas con un solo golpe y te mueres o la barra de energía te bajaba una rayita por golpe no de toda la toda la barra en un solo golpe. Ah, no, sí, sí tuvimos varios de esos juegos este que mucha gente odia, pues el... el, el... Bayo Billy. ¿El Bayo Billy? Ese es uno, si lo juegas en japonés, de hecho, es mejor. Pues tú que sea mejor, está bien pelada. O sea, mejor en el sentido ese de que es justo. ¿O, o sea, la mitad de la barra básicamente es doble. O sea, tienes más energía nada más de Default. Hay ser porque <risas> estaba, estaba, prohi estaba prohibido Rentar juegos en Japón y Estados Unidos era muy común las rentas video rentas y no creo que se los acabaran No prohibido rentar juegos en Japón, que no la mayoría, que no un montón de tecnología básicamente vivía se ser rentada en Japón. Eh, pero los videojuegos, o sea, y probablemente los videojuegos también se rentaban, pero como dice este Forma Clandestina. Exacto, como dice, como dice estaba, era prohibido. O sea, de hecho, yo me acuerdo que la Club Nintendo, siempre voy a la Club Nintendo, ya parezco viejito. La clone Nintendo, de hecho, recreaba, este eh, reproducía algunos panfletos de Nintendo en que básicamente... Haz de cuenta, ¿te acuerdas de esos de tú no robarías un, un auto, tú no robarías una casa, tú no, no rentarías un juego de Nintendo? ¿Por qué no te robas una... Esta, así eran esos panfletos. Esos panfletos decían que la renta de videojuegos era el cáncer que estaba matando la industria. Ah, Suena, algo que diría Chris de hecho, si mal no recuerdo, creo que este hasta los juegos llegaban a decir en, en las cajas de Super Nintendo, llegaban a decir esto para... Only no resale, not rent. No, no resale. Este, para venta nada más en México y Estados Unidos, me parece que sí. Canadá Canadá y Estados Unidos, ya después incluían México. Ándale. ¡Uh, viva el Temex! <ríe> sí, aunque no, lo, aunque no lo creas, sí. Este, y la cosa era que específicamente con todo eso, de hecho, esa es otra historia, o sea, eso fue parte de la famosa guerra de consolas. A Nintendo, o sea, como no había leyes en Estados Ay, Unidos que, que prohibieran café. la renta, Nintendo no podía hacer nada con Blockbuster, pero Nintendo odiaba a Blockbuster. Fue una de las razones por las que este, Sega hizo... Negocios directos con Blockbuster Era, ah, Nintendo No quiere que compres juegos Para que los rentes, dime ¿Cuántos cientos quieres que te preste? O sea, este Y, y de hecho, eventualmente Blockbuster fue incluso Un distribuidor O sea, algunos de los juegos más, más este, raros que existen de Super Nintendo, como el Final Fight Goy o el Hagane que mencionaba Tavo hace un rato, solo sí. se pudieron, solo llegaron a América como una renta de, de Blockbuster. ¿No te acuerdas si aquí en México hubo hasta un concurso de Nintendo ahí por máquinas especiales en Blockbuster con cartuchos especiales? Con el Donkey Kong y todo, eso, y si te daban Pepsi Cards y ganabas o algo así. Eso no lo viví. No me tocó. Kong country. Sí, yo no country. A mí me sí, no tocó Rocky el fuerte Y tenía y usaban cartuchos especiales de, de torneo, sí, como World Championship, más o sí, menos. Eh, que marcaba tu tiempo, ajá, tu tiempo y tu score, de <risa> a ver cuántas 5000 minutos, cuántas bananas agarrabas o algo así. Y creo que te daban a, los, a para un pa, un paquete de tarjetas, no sé lo que era. Pepsi no, cards. Es. Y luego, pues, ibas ahí subiendo la escalinata, ¿no? Me acuerdo que todavía no tenía yo un 64 y participé, pues, después de ver un, un, dos, tres monos jugar antes que yo, dije, ah, bueno, más o menos ya sé cómo es, cómo me voy a hacerles sí. y, y, y logré ahí algunas, este, paquetitos de tarjetas, y me acuerdo que me vino un... No, no, no, no, no, no. O sí. un refresco, algo así... Bueno, al menos le dieron algo, hoy en día no dan nada. Ya no hay de esas cosas hoy en día. Bueno... Es que ahora ya está más comercializado lo grande. Los esports. Ajá, ya no son cosas de locales o estatales, ahora son así de todos por línea y los equipos e patrocinados y que viajan a todos lados. Bueno, antes viajaban, ah, ahorita o sea, no. En, en nuestros tiempos hubiéramos sido, ¿cómo sí, se sí, dice? Pues figuras este, deportivas reconocidos ahorita. Güey, nuestros tiempos era, no, nuestro equipo de sports debería ir de la farmacia del centro a la farmacia de la esquina para retar a los güeyes locales de King of Fighter sí, o Street Fighter. Pero sería, pero serías destruido por el sindicato de cerillos. Es que esos sí no. están difíciles, güey. Sí, bueno, no se hagan ilusiones, probablemente no pasarían, no pasarían ni de las primeras preliminares. <risa> sí. no no. re ya regresando a todo esto, ya para concluir y pasar al Príncipe de Persia. Este, no oh, ya, ya, ya Príncipe de Persia. ¿Cómo no? En ¿Media hora? en media hora, pues si no es una super franquicia, así que digas, oh, qué bárbaro. Uh -huh. Este, a ver. Me acabo de acordar que iban a hablar de esto. Entonces, ya nada más para concluir rápido, este, no creo que fuera por las rentas, creo que la verdad, la filosofía era, este, tenemos que hacerlos más difíciles para que la gente sienta que les va a durar más, porque era precisamente lo que decías tú. Los papás no te volvían a comprar un juego hasta que o lo acababas o, o, o por lo menos sentían que ya era tiempo de comprarte otro juego. Si pudieras acabar un juego en tres horas, ¿qué papá en su sano juicio? Esa era la lógica que yo imagino estaban aplicando las, la, las empresas en, en América. ¿Qué papá en su sano juicio iba a decir, ¿De ¿qué? Voy a gastar otros 99 dólares para comprarte un juego que acabaste en tres horas. Eso podría decir de la gente que consume alcohol, pero bueno. Mi mamá, mi mamá era más práctica y básicamente la temporada de pedir juego era Navidad. A veces quizás en mi cumpleaños y quizás en algún momento extra del año, dependiendo de, dependiendo de qué tantas cosas había pedido. Las bueno, vacaciones. Total es eso. Y ahora sí, príncipe de pérdida. Yo sí me sacaba un 10. ¿Por qué creo que vale la pena es hablar? Es que el motivo? problema es que ya, es que yo normalmente me sacaba buenas calificaciones, así que eso era lo normal. O sea, ya no ahorita nos va a presumir que sus 700 juegos fueron porque siempre era el magna cum laude. O sea, y de la ¿no? De la generación. Aunque bueno, por otra parte, cuando cumplí 13 años, mi mamá básicamente me dijo, bueno, cu cuando le empecé a pedir para mangas, me dijo, bueno, te voy a dar tanto a la semana. Y pues me empezó a dar tanto a la semana y la mayoría se fue en mangas. total ¿Por qué queríamos hablar, por qué quería, creo que vale la pena hablar del príncipe de Persia? Porque es, de hecho, tiene una evolución similar a la de Ninja Gaiden. O sea, viene del, de la PC. Es qué uno de creante. los. Tú no, el, el, el, el que, el mal que lanza. Es uno de los, pues, sí, te dije que esos personajes son odiosos. O sea, siempre va a haber un, un maldito mono en una esquina que te va a estar lanzando proyectiles. Y hagas lo que hagas, te, te dispara. Además, es bien racista, ¿no? Porque se supone que es un musulmán lanzando, este... Cimitarras. O cruces. <risa> está haciendo blasfemo. Bueno, ya, pues, esta es mi última vida. Pues, pues Jesús es un profeta. Ah. Sí, pero no te, creo que Jesús se enfrentara a ninjas. Pues pregunta... Sí. Pues Jesús podía muchas cosas también, de acuerdo a los musulmanes. Era uno de los grandes profetas. Los grandes profetas pueden hacer muchas cosas. Bueno, entonces... El príncipe de Persia se parece pero, mucho. Pero a bueno, el... si quieres algo en brand, básicamente Jesús agarraría agarraría latigazos y aventaría medas. ¿Cuál, el, el... ¿Cuál, cuál, ¿Eh? ¿Cuál fue el primer, el primer Prince of Persia? Ese fue para... PC. Para la PC, busca cualquier cosa que diga... Sí, no, mind, per... que... Sí, no, pero... Eso se no, llamaba o sea, Príncipe de Persia. El de... Ah, ¿cómo se llama? El de, de consola. ¿Cuál fue el primero de consola? ¿Fue para Super Nintendo? Pues hay en, hay en Nintendo, Master System, PC Engine... El que, el que encuentras. Super Nintendo. Yo el primero es... que viera para... Ti. ¡Ah! pone el de Super bueno. Nintendo. El de Super Nintendo debe ser el más cercano al, al, de, al de PC. El de sí, Super no, Nintendo no, ese creo que yo fue, fue el único que sí, al, sí jugué alguna vez, como 20 minutos. Bueno, es que... Ah, ahí de hecho depende depende de, qué, de de tu habilidad, porque estamos hablando que es un juego que se acaba en 20 minutos, o sea, a lo mejor lo acabaste o a lo mejor te frustró. Que no te daban una hora para, para terminar. Eso es lo que dice el juego, pero es una hora de videojuego, la verdad el juego lo puedes acabar entre 5 y 10 minutos, una vez que sabes lo que estás haciendo, que ese era el punto de todos esos juegos. Creo que, que era como... Estamos que hablando tenía, de Jagen. Creo que lo que tenías en este juego bueno, es que tenías... ¿sí? ¿En serio? ¿En serio? Yo lo jugué... Bueno, yo siempre lo jugué nomás... antes Este... El acting con teclado. Nunca pude pasar o nunca conocí más allá del ese, de ese Dungeon donde desde el principio. Ah, es que ese es el punto. Ese maldito juego es un juego que... Es de ultra precisión. O sea, uy, mira, estamos en, en, en este, la antigua Persia. Hecho por Jordan sí. Monhe. Por un solo güey. Que me. nomás hizo ese juego en toda su vida. Mehmer. Y es millonario. Me, me. Eh, eh, es para que vean que a me veces el, a perdón, el sueño sí se cumple. Me, me, me. Esta esta historia es de hecho bien padre. O sea, el cuate hizo el juego en su casa grabó a su hermano con una cámara de video para obtener los movimientos que traspasó al al, al príncipe. Se veía eh, realista. Se veía realista. O sea, el juego como tal esencialmente es, es un truco visual. O sea, el, el príncipe se mueve como una marioneta que está caminando en cámara lenta, este, pero para ese entonces se suponía que esos, que esos movimientos eran súper fluidos y súper realistas. Ahí se faltan 120 minutos. Es lo que, de, es lo que decía este Solid. Básicamente te ponen un, un tiempo Ay, límite. Me pegué. Si en una hora 20 no, no llegas al, al, a con el visir, el visir se casa con la princesa y se acabó el juego. Ah, Uy. qué triste. Ay. No puedes enfrentarte a él porque no tienes la espada. Entonces el juego es esencialmente una combinación de laberintos en las cuales tienes que... Saber dónde saltar, dónde descender y dónde hay trampas. Ten mucho cuidado porque hay unos lugares donde salen unos picos que te matan del suelo. Ah, ahí, caí ahí caí ya salir. te vas a morir porque esa, esa es una cornisa falsa. Uh -huh. Ya se dio. Red Bull to continue. Este juego básicamente ha sido el mismo desde 1988, que, que creo que lo hicieron, y todas las versiones que salían trataban de recrear sus gráficos. Estamos hablando que ya hasta el Super Nintendo podían igualar lo que había hecho la computadora. Y es por eso que solo va a durar, un, va a durar menos de 10 minutos mencionar este juego, porque sí hubo muchos juegos para PC el El principio de Persia 2, un, un juego en 3D para Windows, ah. pero todos esos juegos se consideran inferiores. No funcionaron eh, en lo que viene siendo este intentar luchar con la, ve, los picos. Ahí me morí eh, en los picos. Ajá, intentar picos luchar con, eh, con lo que eran ya juegos más avanzados y más naturales en cuanto a las plataformas, o sea, porque lo que hizo revolucionario el príncipe de Persia, eventualmente lo volvió obsoleto, o sea, esa forma de moverte ya no es, ya no tiene nada que ver con los Ninja Gaiden, los Mario o cualquier otro juego de plataforma. Llegamos a la era del PlayStation 2, Gamecube, Xbox, y ahí el buen este Microsoft, Microsoft Ubisoft, vez. compra la franquicia y básicamente lo rehace en 3D. Y el primero Con es... ¿Con como protagonista? Ah, no, o esa fue la película. Basada en el videojuego. Y, y de hecho, La Arenas del Tiempo trata de hacerlo más fiel al videojuego, que el videojuego en sí tiene una, una historia bastante chiquita. O sea, es, es un príncipe que fue engañado por, por su visir. él y su padre fueron engañados para conquistar un reino, porque en su ambición no sabían que las arenas del tiempo que protegía el otro reino eran fundamentales para la existencia este, y, lo, y adaptó de una manera muy inteligente a mi gusto el concepto de, la, de, de resucitar de los videojuegos las arenas del tiempo sí. te maldicen y esencialmente sí, no te vas a morir Esencialmente, sí, es, esencialmente, este, cada vez que mueres, o sea que simplemente la explicación se, de ahí viene la explicación, básicamente ahí se resetea el tiempo, o sea, porque de hecho, este estás mal, está, estás maldito y no puedes, y no puedes morir. O sea, el tiempo te resucita una y otra vez. Y ya. Y el, y el juego era de pura plataforma, pero llegó el 2 y se enfocaron más al combate. El 3 ya era una cosa bien sacada de los pelos. Está bien, bien el, el, el control de este juego. Sí, sí. y esencialmente te dice que, que, que todas las vidas que, mo, eh, que morías creaban múltiples realidades y todas estas múltiples realidades te están persiguiendo. Eh, todos, como digo, esos juegos salieron en PlayStation 2, GameCube, Xbox, y eventualmente para el Xbox 360 y el PlayStation 3 ya salió la versión remasterizada como este Príncipe de Persia, de Sans Collection, pero la trilogía. No estoy del todo seguro cómo se. La cosa es que para el PlayStation que esa saga se acabó, ese príncipe se terminó. Y había llegado a donde debía llegar la historia. Ubisoft tuvo la idea, pues digamos noble, de presentar un nuevo príncipe de Persia. O sea, su idea era que siempre iba a haber un nuevo príncipe de Persia para una nueva generación y se iba a jugar de maneras distintas. Y lo odiaron. O sea, fue... Ese salió por PlayStation 3 y yo lo conocí. Con, fue mi primer contacto con las necesidades de los niños rata. O sea, este... Se enojó el público de que, qué chingados era eso. ¿Dónde está, ¿Por qué tenía esos gráficos tipo anime? ¿Dónde estaba su príncipe de Persia, este el matón? Entonces, lo que originalmente estaba pensado para una trilogía se convirtió en un juego de una sola ocasión que básicamente era un celda bastante bonito, lleno de exploración. Quitaron eso, regresaron al otro príncipe de Persia con, con sus arenas del tiempo y su gruchis y su esto. Igual no continuaron y la saga está muerta. ¿Y la película no, no la termino de revivir? Esperan, esperando que algún día... ¿Alguien wow, regrese? Ese juego. Es eso, este bote en su momento este era uno de los gráficos más realistas que existía. Cada vez que ves al monito hacer o sea, eso es porque recreó los movimientos de el, el o sea. creador del juego recreó los movimientos de su hermano trepándose en casas en su patio. Así con sensores y todo. Aquí, aquí sí, no sé, ¿sí con sensores. Daño. ¿Era ¿Con fotografías? Pues ¿o no según, a yo le puso, según yo le puso sensores, pero quién sabe. Pero no era el Moti un ver, como sí. lo conocemos. ¡Ah! Oh, estaba muy abajo. ¿Y, ¿Y tú estás las... jugando Solid qué? Voy te, las te este es ¿De Super Nintendo, no? Esta es la versión de Super Nintendo, sí. Que como le dije a a, a Héctor ah. es la más es lo más cercano que hay. A eh, lo tú originales. tienes al original. Tú tienes recuerdos del Príncipe de Persia, Solid. Tú eres el que quería hablar, ¿no? ¿El Príncipe de Persia? Del original es tú. Sí. Pues sí, a mí me gustó bastante, o sea. Yo siempre. bueno no de siempre, pero digamos que desde la época de Arcade o la época de Nintendo, o sea, como que me di cuenta que los juegos que más me gustaban eran los de Konami. Y pues Konami realmente fue el que lo comercializó, el, el, el, el príncipe de Persia en el, el Super Nintendo. No estoy seguro si hicieron el port o no, si, creo que no. Este. No llegué a comprar el juego porque nunca lo vi, pero. Sí, lo llegué a rentar y pues lo jugué bastante. Lo no que los está muy diferente a todos los juegos de plataformas a los que está uno acostumbrado En el sentido de que, pues puedes decir que los movimientos estaban curiositos. Eh, la forma en la que saltaba, la forma en la que bajaba, este, a, a, este también la, la forma del, del combate, cuando traías la espada. Eh, pero pues es igual que todos los juegos, eh, es cuestión de acostumbrarse y, y es... Eh, no tiene nada del otro mundo el juego, es que no había ningún juego verdad, así y la verdad a mí me gustó bastante el juego este no lo suficiente como para, para decir, este lo, lo quiero comprar para, para el, este, el Playstation 3 o el Playstation 2 pero si es un juego que, este, pues que a lo mejor no, mucha gente ni sabe que existe o ni sabía que existía y este Digamos que, que... Está medio cliché, pero podría pues decirse que son las joyas escondidas del Super Nintendo. Del Super Nintendo sí, porque fíjate que yo de hecho sí tengo esta noción de que el Príncipe de Persia junto con el Battle Chess era de esos juegos que todo mundo, obviamente pirata, pero bueno, todo mundo que tenía una computadora de color que pudiera correr ya este tipo de juegos los tenía porque serían sí. bien impresionantes. En mi primera clase de computación lo instalamos pirata en todas las computadoras Y cuando estaba enseñando comandos de C22 y cómo abrir y cerrar una ventana Ya lo teníamos instalado y te decíamos, ajá maestro y lo andabas jugando En <risa> mi, mi experiencia, en los juegos piratas que tenía la mayoría de la gente Y estoy hablando porque ya estaban en la prepa pues, Eran los de los juegos de Larry los juegos de... Ah, Larry Switch Ese es porno eh, Pues sí, eso es lo que está diciendo su experiencia. Bueno, es que Ya, ya bye. Solid fue un late bloomer. Oye, pero yo, yo me acuerdo que cuando estaba chico y escuchando esos juegos de Larry que eran pornos, pero ahora no me acuerdo cuando vi uno de Larry en Steam. Es que en aquel visto, en entonces, este. en aquel entonces eso era lo que se consideraba. Pues qué quieres. Eh, oye, no, no fue un juego no tenía nada de porno realmente, ¿va? Pues ese era el punto. Pues mira. Es como tenías que utilizar mucho la imaginación, como película de, es lo que digo, o sea, no era explícito en nada, o sea, no tenía No, o sea, era un poco difícil, creo que la los píxeles, la tecnología, tenías que utilizar mucho tu imaginación. Pues de hecho, Así es. Me suena que era el equivalente a una carta de penthouse pero dinámica. así, sí, son. Era el mil chistes. <risa> es, es, es unos juegos que hacía Sierra este en aquel entonces, de puro juego... De aventura Oye, conversacional aventura. Ah, despliquen, sí, por clásica. como yo, yo con, mi primer juego que compré de computadora, precisamente fue uno de Sierra Era... ¿Dónde carajos estaban ustedes dos cuando quise hablar de las computadoras y y, y todo el mundo <risa> se, se quiso pasar en cinco minutos a otra cosa? <risa> sí. Pues, sí, qué vale, duro ¿Qué es esto, no? Oye... Este, ¿de qué, vamos, de qué vamos a hablar la próxima semana? ¿Qué tenemos en el Q? Este. Yo quería hablar de los no, no, no sé qué piensan. Ya ten, eh, estamos avanzando, avanzando, y no hemos hablado de todas estas. To, to, todas estas declives y locuras que metieron con los controles de movimiento. Los mejores juegos de Move. Y por supuesto, no sé si supiste el desmadre que hicieron con este juego que se llamaba Dragon Ball. ¿Era Dragon Ball? No, era un juego de Sony que, que tenían a los de Factor 5, los que hicieron el juego de, de naves de Star Wars. Los ponen a hacer un juego que es básicamente un shooter de dragones y lo arruinan completamente porque a juego te querían obligar a usar el control de PlayStation como si fuera una especie de... De, de, de, de, flotador, layer. porque no. Layer. Layer. Layer. Ok, entonces quién, entonces, este. Eh, controles de movimientos y layer. Bueno, porque Layer. Ustedes, es, a, el... a ver, recuerden que ustedes tienen aquí este agenda. Digan de qué quieren hablar. Ok, ver, vamos a hablar de layer y, y de los <ríe> controles de movimiento. <ríe> Ay. No, y Ay. nada más porque Héctor se perdió la oportunidad de poner el, el sonido de los grillitos. Pues, <risa> no lo tengo el aquí. El martes no tiene o sea, la, la, la, de... la, la consola la... ahí. De hecho, sí la tengo. La mesa pero... de sonidos. Eh, bueno, ver, imaginemos que, de... que dije, recuerden, ustedes tienen la agenda, pueden hablar de lo que quieran. ¿De qué quieren hablar? <risas> Ahí tengo... eso sí es poder. <risa> Dios te bendiga, Zack Snyder. No pues no, pues no. Luego eso va a ser el próximo, eso va a ser próximo martes y el jueves. Bueno, espérate, estoy, estoy, estoy, estoy, estoy viendo que tengo en mi este <risa> Ah, ya, ya, sé, ya, sé, ya, sé, ya sé cuál poner, espérate. Férate, es que ese no lo tengo aquí grabado porque pensé que iba a ser nada más este un solo uso. Pero vamos, a, vamos a agregarlo. Hay un gato. perdónen las molestias que esta obra le ocasiona. Estamos trabajando para servirlo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 Ay, es que no Pero se la oye la es? Se no se El oye. poder es tuyo, corazón Yo pensé que cuando decían agencia Era cuando decían la agenda machista O la agenda esto, así Y haces de cosas malas Miren, Un día se van a distraer y me voy a poner a hablar del Kingdom of Lottin ¿De veras quieren que llegue ese momento? Eh, yo nunca me voy a distraer Si quieres hablar del Kingdom of Lottin Vas <risa> a hablarlo conmigo Y te voy a interrogar en cada paso Bueno En fin Y después Ahí está Pero tienes que subirle más No se lo puede subir más. A ver. Bravo. Ahí está. No sé por qué no lo tenías grabado, si es bien útil. Me es que solo lo para... usaba, es que solo lo tenía planeado el, el, cuando tuve. Para decir, y aquí está, Falange. Lo tengo. One Eternity Later. <risa> <risa> Bob Pongo. Ah, me es quita que era Monty Python. Oh. Bueno, considerando considerando la, influ la influencia que fue Monty Python en muchos programas de comedia, no me sorprendería que, que hubiera un origen ahí. Bueno, pero esa versión en particular, con esa tipografía y ese hombre en francés hablando, es bobes. Bueno, Bob francés, es Bob sí, es bueno entonces este... Ahora sí, la, la otra semana vamos a hablar aquí en, en los videojuegos vamos a hablar no, del Lair Vamos a hablar también del PlayStation Move Y todas las demás este, cosas padres de los que se movían para jugar Este El jueves, el jueves vamos a tener este, animaciones Vamos a tener eh, Centaur World Vamos a tener The Infinity Train Y vamos a tener The Bad Batch Para que se preparen Todos están disponibles en los distintos canales de streaming, así que no tienen este, no tienen excusa más que no los paguen, no los paguen pues sí, sí ni modo. Pero los tres. Esperemos que los vean para que nos acompañen el jueves y el domingo regresamos a ah, Caballeros del Zodíaco Ya no nos faltan dos episodios, creo que vamos a cubrir este el, 11 y el 12 de, de, de, once y el se doce de Cencilla Soul of Gold. Ya es la accidenta. comedia más exitosa de México. Más grosera que existe en el mundo. <risa> Así que no se lo pueden Perder, y si como decía Falange Si sí. sí, es que le pregunto a Falange porque Falange es el que tiene Tiene todo su catálogo Pero si alguien más quiere hablar de otro Videojuego, nada más le levanten la mano Además no tienen que levantar la mano ni metafóricamente Nada más digan, quiero hablar de este chingada madre Pero lo ¿sabes qué pasa? Nunca saben, nunca dicen Y ya después, ya cuando estamos en pleno Podcast es, ay me acuerdo de esta Cosa y de aquella cosa y de Y luego no, cuando, después cuando dos fotos a hablar de sagas, yo quiero hablar de Ah, nada, nada, Está buena esa, me encanta. ¿Hay, ¿Hay un juego de Tortuga Ninja para el PlayStation 3? De hecho, sí. sí. Tal vez. Sí, el eh, Platinum bueno. Studios, me parece. Bueno, pues entonces <risa> en este, cuando, cuando hablemos de ese podemos <risa> insertar. <risa> miren, chavos, cuando hablemos de portátiles finalmente, finalmente tendrán tema de conversación. Y cuando pueda hablar de mis juegos random que, que son para PC o para celular, tendrán otro tema de conversación. Vamos a <risa> llegar este, eventualmente a los este, juegos de de celular Pórtate. y de y de, de todos. Vale, el que son el Diablo 3. ¿El qué qué qué, qué, qué? El Diablo, 3, el Diablo 3, que a fuerza quiere que metas a Jimena en este podcast porque pues, aparentemente se ha perdido todas las veces que Jimena dice que está ocupada trabajando. Un día a la no, a lo mejor no está ocupada trabajando trabajar. puede estar este, también el este, ahí, ahí, ahí conectada. Este, bueno, pues ahora sí, ya es hora de irnos despidiendo, así ya directo Ah, bueno, nada más rápidamente. El Ninja Gaiden y el Prince of Persia tienen unos, unos controles bien pinches extraños. Es bien difícil acostumbrarse a uno de los dos, pero una vez que lo haces, pues ya está más, más o menos. El, el este, Ninja Gaiden es más cagante, porque te salen los pinches monos que también, que también te han chingaderitas. El, eh, el de Prison of Persia nada más este, es cuestión... Acostumbrarse de, a los movimientos. De, de, de, de, de acostumbrarte de que realmente este, el mono tiene vida propia y no lo vas, a, este, no, no lo vas realmente este, a... A, a controlar este mira nos estaba escuchando Edgar Pérez así que le mandamos un saludo Edgar muchas gracias por acompañarnos y bueno ahora sí ya bye bye descansen nos vemos nos vemos Bellecito. el jueves no se lo pierdan okay, okay, okay. Bye, bye, bye, bye. tú mataste a mi padre y te y me y me debo vengar y lo yo no hice nada no hace nada